Tened presente el hambre, recordad su pasado turbio de capataces que pagaban en plomo, aquel jornal al precio de la sangre cobrado, con yugos en el alma, con golpes en el lomo. El hambre paseaba sus vacas exprimidas, sus mujeres resecas, sus devoradas ubres, sus ávidas quijadas, sus miserables vidas frente a los comedores y los cuerpos salubres. Los años de abundancia, la saciedad, la altura eran sólo de aquellos que se llamaban amos. Para que venga el pan justo a la dentadura del hambre de los pobres, aquí estoy, aquí estamos. Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente, los que entienden la vida por un botín sangriento, como los tiburones, voracidad y diente, panteras deseosas de un mundo siempre hambriento. Años del hambre han sido para el pobre sus años, Sumaban para el otro su cantidad los panes, Y el hambre alobadaba sus rapaces rebaños De cuervos, de tenazas, de lobos, de alacranes. Hambrientamente lucho yo, Con todas mis brechas, cicatrices y heridas, Señales y recuerdos del hambre, Contra tantas barrigas satisfechas, cerdos con un origen peor que el de los cerdos por haber engordado tan baja y brutalmente más abajo de donde los cerdos se solazan seréis atravesados por esta gran corriente de espigas que llamean de puños que amenazan no habéis querido oír con orejas abiertas el llanto de millones de niños jornaleros la cuando el hambre llamaba a vuestras puertas a pedir con la boca de los mismos luceros en cada casa, un odio como una hoguera fosca, como un tremante toro con los cuernos tremantes, rompe por los tejados, os cerca y os embosca, y os destruye a cornadas perros agonizantes.